es que yo no tendría valor de estar a tu lado. Ya no puedo jugar con el corazón. No quiero sufrir que yo y que puede ser más feliz solo no, no. Hasta pensar que pude lograr un sueño imposible Joven